exigiendo justicia y reclamando por las 89 víctimas fatales, el jueves pasado 2 de abril, al cumplirse dos años de la inundación, se realizaron en La Plata, en Plaza Moreno, una serie de actividades culturales, charlas, exposiciones, para culminar con una marcha que unió la municipalidad con la Casa de Gobierno. La actividad fue convocada y coorganizada por el colectivo Desbordes, de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, AFABI, y la asamblea de asambleas de barrios inundados, y contó con la participación de vecinos y organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales, y también de las radios comunitarias. Esto nos decía Gabriel Colauti, de AFABI, durante la cobertura que realizábamos desde Radio Estación Sur. Si vengo diciendo hace dos años exactamente lo mismo, lamentablemente. Me gustaría cambiar el discurso, pero los reclamos siguen siendo los mismos que el día 3 de abril. Además, en otra plaza, Islas Malvinas, por la mañana, se realizaron actividades en el marco de los 33 años del comienzo de la guerra por las islas, reclamando nuestra soberanía sobre las mismas y recordando a los soldados caídos. Escuchamos a Mario Volpe, presidente del Centro de combatientes El compromiso que asumimos no es un compromiso cómodo, no es un compromiso que, que, que digamos, tenga que ver nada más que con la memoria una memoria estática, una memoria no solamente de tipo de efemérides, sino una memoria que, que es activa, que interpela, una memoria que todos los años nos pone también en juego en muchas cosas, porque estamos reclamando aún a 33 años cosas. Y cuando decimos que pedimos, la, la la por ejemplo, la identificación de 123 compañeros nn que están en Malvinas, no estamos este recordando, estamos peleándonos parte de la desmemoria y estamos peleando no con la corporación militar y estamos discutiendo con el Reino Unido. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte, para Informativo Farco.